Y bienvenidos a la segunda temporada del podcast Desde la última, después de un largo, largo veria, ve, verano Y un cacho de otoño que nos estuvimos aquí rascando las partes bajas De nuestros preciosos y atractivos cuerpos Volvemos a las ondas a dar toda la información de los videojuegos Como viene siendo habitual, con un equipo renovado Con secciones nuevas, con secciones viejas que se van Adiós, adiós, adiós y con toda la mala baba de siempre Y entonces vamos a empezar rápidos y raudos a presentar A la gente que nos acompaña Un equipo particular en el cual hay muchas novedades. Entonces, empezamos por Sara, que no le gusta ser la primera nunca y a mí me gusta tocarle un poco los cojones. Sara, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal este periodo vacacional? Bien, bien. Fue largo, fue caluroso, ahora ya no tanto y, y aquí estamos otra vez. No podemos vivir sin nuestros oyentes. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por ahí, ¿quién más tenemos? Tenemos a el amigo Anastasio. Hola, muy buena vez. Ya iba siendo hora de regresar a los podcasts, ¿eh? porque madre mía, nos hemos pegado unas vacaciones que ni las de los maestros, y sé de lo que hablo cuando te digo esto. <risa> Eres un hombre curtido en esos, en esos temas. Eh, sé de lo que hablo. Así que, genial, con muchas ganas de volver, eh, una vida nueva, una reestructuración familiar, una relación en la página web, una reestructuración en el podcast, reforma total y, y con mucha ilusión. Bueno, pues vamos a seguir saludando a voces conocidas que, que nos acompañan por aquí. Tenemos a Adri, director de Es la última, que recordaréis de que nos acompaña habitualmente y siempre que tiene ocasión se acerca por aquí y aquí está. Buenos días, Adrián. Muy buenas, Carl Bien bien, aquí andamos. Nada más que decir a tus oyentes, a tus a tus, a tus vasallos. <risa> Nada, me gusta teneros de vuelta. Pues muy bien, y ahora ya vamos con las novedades y.. Comenzamos a, a presentar a alguien que no es novedad novedosa, porque también es viejo conocido de estas ondas, pero que se incorpora de forma habitual al equipo del programa. Y ese es el amigo José Andrés, que pasará la historia por la nata del Resistance. <risa> ya tenía ganas de empezar, tío. Habéis tardado demasiado, se me ha ido el morenito del verano. O sea, estoy más pálido que yo quería venir aquí al podcast, un poco negrito, y mira. <risa> Bueno, y la incorporación, la sorpresa, la estrella del no programa nuevo no, la, la nueva incorporación, que es el amigo Carles Que conoceréis de la página de Es la Última Y si no lo conocéis, deberéis conocerlo Por ser el creador de la de la tira de 8 bits Y ahora también se suma al equipo de forma habitual ¿Qué tal, Carles? Muy bien, muchas gracias por tenerme por aquí eh, Tengo ganas de hacer cosillas y pues nada Pero ser un añadido valioso para el podcast Pues muy bien, seguro que sí. Y vamos a... a notaréis que, que, que hay una ausencia, una triste ausencia. El amigo Antonio no sigue en, en, en esta pequeña aventura, tiene oh. su, propio, su, su propio podcast en nuncagames.com que yo os invito, os invito a escuchar, ahí podéis... Es... Descubrir sus, sus divagaciones íntimas. ¿verdad? No sé si quiero yo conocer sus divagaciones más íntimas, sí, la verdad. Es un poco de videojuegos, no sé no sé si es la temática, afortunadamente, pero, pero como a él le gusta decir, es experimental, ¿no? Es, pronto comenzará, comenzará su, su aventura. Y nada más, eh, nueva temporada, eh, nuevos amiguitos... Eh, El mismo día de siempre, los martes, en tus ondas, el podcast es la última. Y para este primer programa, pues, contamos con un invitado de lujo y un invitado de excepción, que es Tora, codirector de Zona MMORPG. ¿Qué tal, amigo? Pues muy bien. Hola y muchas gracias por invitarnos. Pues encantados de tenerte por aquí y en un momentillo ya nos podemos hablar contigo de, de, de un tema candente que traemos hoy para la tertulia de este programa. Y antes de empezar, pues un poco repasar lo que nos acompañará en este primer episodio y será, como siempre, una tertulia, en este caso con nuestro amigo toral en la que hablaremos sobre juegos de navegador y demás aspectos concernientes a los MMO, pasaremos a las noticias, tendremos un tema muy particular en el cual Sara nos hablará de españoles en los videojuegos, el monoconsolas, el preciado monoconsolas, que tanto esperabais, ya no sabéis a qué jugar y tenemos que venir a, a recomendarlo, y tendremos unas conclusiones y os Andrés recogerá las... Mayores burradas que se dicen estas redes de redes que es que es el amigo Twitter. Sin más, arrancamos el podcast número uno de la temporada número dos en el cómputo global, no me acuerdo por qué os vamos. <risa> pues nada, como os comentábamos, comenzamos como bueno, viene siendo habitual, los pues que nos escucháis ya de antes, con la tertulia. Hablando hablando sobre, sobre un tema de actualidad, un tema candente, y en este caso son los juegos de navegador, ¿no? Hace tiempo, eh, no recuerdo quién, dijo de forma bastante acertada, yo creo que, que en los últimos años la plataforma que más había evolucionado, la plataforma de juego que más rápido estaba evolucionando es los juegos de navegador. Estamos en en, en cuestión de, de, de un par de años de, de jugar a los míticos juegos de mata, a Bin Laden, ¿vale?, en minijuegos, a tener... Realmente videojuegos eh, en cualquier sitio donde estemos y en cualquier navegador con un PC de recursos eh, ridículos, ¿no? Entonces, eh, últimos ejemplos eh, como el, el Neverwinter que, que ve la luz en Facebook, el Dragons Online, eh, la noticia de que Runes of Magic también eh, dará el salto a, a la plataforma del navegador, eh, Conquista también será un juego de, de Facebook eh, dentro de muy poco, y entonces hay gente que, que que se muestra en contra, gente que se muestra a favor sobre, sobre esta nueva modalidad de juego que tanto que tanto furor está, está causando últimamente y hay quien lo ve como como una posibilidad de ser una plataforma seria y quien cree que se va a quedar en, en una cosa casual y momentánea, ¿no? Entonces pues para eso, como tenemos aquí a nuestro amigo Todak, eh, que junto con él, trataremos de echar un poco de luz sobre el asunto, ¿no? Entonces, vamos a abrir un poco el debate. ¿Y tú qué, qué opinión tienes sobre, esto, sobre estos juegos que últimamente están saliendo y lo, que está, y lo que está por venir en los navegadores? Pues, personalmente, creo que, o sea, con la plataforma Facebook y, y gracias a juegos como Farmville y cosas así, el navegador es que se está imponiendo a ganar, o sea, en el mercado de usuario está empezando a tener mucho, mucho usuario y realmente... Han pasado de ser juegos de navegador de modo social a empezar a hacer, como has dicho antes, a empezar a aportar juegos como Conquista Online por parte de, del grupo de TQ Digital. El Dragon, eh, juegos tan ya asentados en PC dentro de los MMO gratuitos como son el, el rune of Magic, que también anunciaron sobre febrero que para finales de este año iban a tener algo preparado también para que podamos jugar en navegador sin necesidad de tener que bajar un, un cliente pesado. Luego también ahí empiezan a haber juegos muy, muy interesantes, sobre todo por parte de, de empresas como Bigpoint, que está sacando juegos como Cultan, el, el nuevo juego que sacaron de, de Barco, que es un MMO de pirata, y que gracias a la tecnología del, Looney, del Unity Engine eh, empiezan a tener unos gráficos que ya se, se desvinculan mucho del del formato 2D que que acostumbrábamos con los minijuegos y con los juegos sociales de Facebook. Sí. O sea que tú eres de la de la firme opinión de que, de que en un futuro no lejano, pues pues el, el navegador quede completamente desvinculado de, de ¿no? te irá presente, pero pero se podrá ver no solo como la plataforma social de jugar al, al Farmville, sino como un juego donde realmente un jugador de MMO por ejemplo, se pueda plantear eh, decir, pues sí, yo juego juegos de navegador y no y prescindo de, de clientes ni de, de cosas más pesadas Sí, es que creo que ahí tampoco puedes tirar de, de los típicos juegos como los que van a salir como Terac, Guardor y todos esos juegos que, que ya requieren muchos gráficos Pero juegos como los de antaño, como están saliendo ahora, que son como modos de, de Hagan Slash, tipo, eh, tipo Diablo 2, y ahora están saliendo muchos, por ejemplo el Hellbreed o el Dragon Sun Online, que gráficamente no se no sé se, o sea, se asemejan mucho a Diablo 2 y funcionan perfecta, puedes funcionar, lo bueno que tiene eso es que no te permite, o sea, te permite jugar tanto en plataforma Mac como en. En, en tu PC toda la vida, en, en un Linux, sin, sin necesidad de ponerte traba en... Ya sabes, por ejemplo, que la gente que usa Mac tiene casi siempre muchos problemas o tiene que esperar muchos años a que le porten los juegos a su a su sistema operativo. Y entonces yo creo que es un paso adelante, es un paso adelante porque ya estás pasando de la gente, como te decía antes, de los juegos sociales, que es un tipo de gente más casual, a poder meterte en un helbread o en un Dragon's online o un culta. Vale, incluso Bitpoint ahora está sacando también el de Star ¿Cómo se llama? Stargate o sea, Star, no sé si sí, era el Stargate Star, el, el, O el Battle, Battle Star, Star Galáctica, perdón. Y. Y claro, son juegos que visualmente están hechos para un para un jugador de MMO de. ya más de. No tan hardcore, ¿no? Como por ejemplo puede jugar a un Lineage o algo así. Pero, por ejemplo, el Conquista sí que es un juego. Es un juego hardcore de PvP y gracias a la portabilidad de, de navegador incluso se lo han llevado ya a plataforma lo, lo presentaron hace poco que lo iban a sacar en versión de iPad eh, joder poder jugar a, a todos los MMO en varias plataformas es como es un poco ideal no porque no dependes tanto de, de que tu PC se te pueda quedar corto como está pasando con los MMO o sea con los FPS o MMO FPS que por culpa de los gráficos cada X tiempo tienes que empezar a a perder calidad, de graf calidad gráfica o calidad de, de rendimiento. Simplemente vale. vas a coger y con tu ordenador de hace 4 o 5 años perfectamente puedes jugar a Hellbread, que no es que tenga unos gráficos eh, abrumadores, pero, pero tiene una jugabilidad muy buena y tiene un sonido bastante, bastante decente. Bueno, es pues que eh, realmente en un MMO lo ideal es que a cuanta más gente pueda llegar, más gente potencialmente va a estar jugando, lo cual, además de la empresa, va a beneficiar al resto de jugadores porque va a haber una comunidad, eh, se supone, más nutrida, ¿no? Entonces, pues, si tienes la posibilidad de, de, de ejecutarse en múltiples plataformas de, de múltiples requisitos, pues... Eh, sabes que potencialmente vas a tener más jugadores, ¿no? Eh, otra cosa es que en la realidad se dé, pero la posibilidad es, es más amplia. No sé cómo veis el, el resto de, de con este, este tema de los, de los navegadores y los. los juegos, los Sí, no, es que no sabía quién quién quién va primero. Um, a ver, yo, yo es que tengo con... de hecho mi problema con este tipo de juegos es justamente lo de los clientes. Porque todos los que he intentado jugar hasta ahora, menos el hybrid, que lo probé porque Porque dije, hombre, a ver qué tal igual. Y, y este sí que, este sí que fue muy fácil. Pero a todos los que a mí me gustan, siempre hay que bajarse un cliente, es un coñazo y, y no. Y realmente ahora que estoy diciendo, claro, esto con este advenimiento de, de, de las nuevas tecnologías y tal, pues vamos. A mí al menos me van a ganar de vuelta, porque yo ya hace bastante poco más, hace dos semanas que dije hasta hasta aquí hemos llegado. Y dejé un montón de programas porque cada uno me, me pedía bajarme un cliente para este, para este y para el otro. Y van, van mal, te piden hacer el login, luego no te acuerdas, te tienes que, que apuntarte 300.000 contraseñas para jugar a cada juego. Y, de hecho, lo que más me, me fastidia es eh, que hay un montón de juegos que tienen unas bases de multijugador muy buenas, pero esto ya es personal. Yo lo que quiero es jugar esos juegos en single player y no me dejan. Entonces, esto no sé si, si, si se está considerando, o si hay alguna, esto tú lo sabrás tú mejor, Tórax, si si se está viendo o no alguna, algún intento por algún lado de experiencias que quizás sean más típicamente de multijugador, como juegos de cartas, que no digo que de que dejen el multijugador, pero sí que se abran más a, a, a, a dar una campaña o dar opciones para un solo jugador, porque estadísticamente... Eh, Hay más jugadores que juegan al, al single player. Eh, tema, o sea, yo este tema de juego single player, ahora por ejemplo, lo último así que he visto, ha sido un poco, bueno, es un poco irme por las ramas, pero por ejemplo, Battlefield 3 ahora, que acaba más? de salir, eh, tienes tu modo de campaña, que el modo de campaña es... Claro, Es irrisorio, claro. pero dura seis horas, y seis horas, pues... <ríe> No sé, alguien que se ha gastado 50, 60 euros en un juego para pasárselo 11 horas. Esto antes no pasaba, ¿no? Y lo que han hecho ahora, por ejemplo, es que han hecho la inversa. En vez de un juego multijugador ponerte campaña, lo han hecho la inversa. Eh, te han metido ya misiones cooperativas que sirven como ampliación del, del modo multijugador. O sea, creo que lo están haciendo la inversa. El modo single player intentan adaptarlo al a multijugador al cooper... o sea que la gente tiende a, a jugar juegos cooperativos a juegos no solo sabes que el público es lo que tú dices el público es es mucho más el que juegas a juegos de un jugador que eh, juegos multijugador sabes sí. pero sí, no, el mercado eh, multijugador es lo que está es lo que está creciendo yo creo entonces realmente que ahora por ejemplo hay proyectos por ejemplo como eh, Fallout Que la franquicia Fallout de, estaban ahora de litigios también por haber quién se iba a llevar los derechos, pero iban a sacar su versión online. Fallout es un juego, como ya sabe enteramente un jugador, modo campaña, un juego bastante largo, bastante bueno, con su expansión nueva, que añade un montón nuevo de, de horas y horas de diversión. Pero que actualmente la única forma de jugar multijugador es mediante que ante un mod que, que han fabricado gente externa a, a la web y es con la que tú puedes ya empezar a pasarte el follow cooperativo entonces creo que están intentando aportar más juegos y más franquicias de, tanto de cine como de, de juegos antiguos o sea bueno antiguos o un jugador a multiplayer el tema de por ejemplo esto ya sería una barbaridad pero un World of Warcraft para pasártelo tú solo se puede hacer A vale, ver, se podría aportar, pero ya tienes que depender de montarte tu un servidor privado porque realmente yo dudo mucho que empresas grandes vayan a, vayan a aportar ese tipo de juego, a añadirle campaña solo para un jugador. Claro, yo, yo te digo por, por el ejemplo en concreto que, ¿sabes? Lo, los los creadores del Minecraft están haciendo ahora un juego, un juego que será de navegador, de hecho, y, y es de cartas. Entonces, es un juego de cartas coleccionables a Magic, Magic eh, sobre un tablero. Y ellos dijeron que al principio iban a hacerlo puramente multiplayer. Y entonces vieron eh, vieron unas estadísticas ¿no? ah. en sus estudios, no sé de dónde sacaron las fuentes, pero decían que el 75% de jugadores jugaba en single player. Y entonces les entró el pánico y contrataron a un tío del Premier Cave, no sé si os suena, para que les hiciera como un, un poco de, de, de mundo, que les creara un mundo de fantasía o algo donde encaber una aventura para un jugador, para cubrirse el culo directamente. Y entonces, claro. claro, no sé hasta qué punto... Eh, claro, los, los de Minecraft son una compañía muy pequeña, que son 10 gatos, contados, y quizá ellos ni, ni, no tienen ni unas expectativas, ni, ni ni una estrategia que siga la norma, ni nada, pero te lo he preguntado por porque era este el caso que conocí. Claro, eh, pero bueno, de cualquier forma también esto tiene dos lecturas, ¿no? Por un lado tienes eh, que seguramente se, se adquieran más juegos monojugador, eh, jugador, ¿vale? Y la gente mayor número de personas juegan a aventuras de, de campaña de, de un solo jugador, pero realmente es que, lo que decía Torah tú te compras un Battlefield y si quieres jugar solo, en 6-7 horas eh, ya tienes que estar buscando otro juego en cambio, un juego multijugador, si realmente tiene una fórmula adictiva y, y funciona bien, pues te va a durar eh, años, ¿vale? Entonces ¿Qué te compensa más como compañía? ¿Ingresar en una semana todo el dinero que puedes ingresar vendiendo 10, 10 millones de juegos o tener a 3 o 4 millones de jugadores que te jueguen al mismo juego durante 3 o 4 años y te vayan a tener un gasto eh, de suscripción o lo que sea durante ese periodo? Claro, claro. Hay cuestiones que, o sea, económicamente esto que has dicho es lo que tiene total y pleno sentido. Pero a nivel de calidad de juego y de, y de, de valor, eh, si tú lo único que quieres es que la gente no juegue, hay que la gente juegue, eh, vas a acabar recurriendo a técnicas cada vez más rastreras. Sí. Eh, que, o sea, el ejemplo más claro de todo es las fetch quests, las, las, las quests, entonces los RPGs de consígueme 10 colas de conejo. O sea, Al final tú lo que estás haciendo es decir, bueno, pues tú vete desde campo y mata gente hasta que tengas X de tal y no sé si habéis leído algunos artículos pero los hay por aquí patadas últimamente de de este tipo de técnicas para para que la gente esté allí no para que se divierta sino para que esté allí y justifique de alguna manera el, el tiempo que está invirtiendo sea eh, ya algo que dice hombre ya que he invertido este tiempo pues me quedo y, y ya sigo avanzando tal y entonces claro esto a mí me parece que esto denigra la calidad de los juegos entonces Lo de single player lo digo porque si tienes un single player sólido, aunque sea de 7 horas, si está bien, y luego te gusta y quieres tirarte 300 horas haciendo lo mismo, eh, pues estupendo, ¿no? Pero, pero o sea, si si, si estamos marginando el single player o, o lo que da de sí de manera natural para una sola persona el juego, claro, no sé, es que a mí me me, me, me, claro. me inquieta. Sí. Yo a, a razón de esto le voy a hacer a una una pregunta que seguro él, él responde muy acertadamente... Con el boom del free to play eh, hay juegos a aburrir, Es que si, si lees eh, cualquier página web cada día sale beta cerrada, beta abierta, beta cerrada, beta abierta de dos o tres juegos. Realmente que haya tantos eh, está bajando la calidad global o se mantienen de momento en unos cortes de calidad los, los nuevos MMO vamos a decir aceptables. El problema el problema que, que, que o sea que se plantea aquí de los MMO Ahora mismo, que está pasando con lo de los gratuitos, a lo que te refieres, que sacan los juegos y no llegan a sacar los juegos por tan pulidos como, como sería preciso, ¿sabes? Este año, por ejemplo, juegos como el DC Universe, ¿vale? Que venía de una franquicia con varios años de juego, programación, varios meses de testeo. Y el juego mmm, apuntaba a Marena. O sea, tenía un PvP muy divertido pero tuvo la mala suerte que no tenía contenido de nivel alto. Entonces, en los juegos lo que les está pasando es que muchos de ellos están perdiendo contenido. O sea, sacan el juego por la presión de accionistas o a saber, ¿sabes? Y lo sacan casi hechos. Entonces, el problema es que cuando la los lanzan mediante pago, la gente igual se compra el juego, juega a su mes, igual mete dos, tres meses más, pero después de tres, cuatro meses el juego empieza a vaciarse. Entonces, Los juegos cuando se vacían, por ejemplo, del caso de los juegos de, de P2P a, a free to play es por eso, es porque se vacían. Y ahora, por ejemplo, de C Universe sale mañana, creo, mañana mismo. Entonces, tienes el, el juego, otra vez, gratuito, un montón de gente a las puertas y puedes intentar reflotarlo. En temas de juegos que directamente lo sacan de F2P, pues empieza a haber mucha gente, o sea, hay muchísimos juegos free to play, pero muchísimos eh, hay para todos los gustos hay gente, por ejemplo, que no le gusta cierto juego porque los gráficos son muy de niños muy de, muy chiquitos, o sea como con un manga style ¿no? pero realmente yo creo que es bueno para la competencia que haya tanto, porque ya entre ellos deben mejorar el producto y ofrecer a la gente, al usuario algo que no ofrezca el otro El problema el problema viene siendo que cuando, por ejemplo, te hacen un, un Death's Universe, un Fallen Earth gratuito, son juegos que se pensaron como eh, juegos de pago, y entonces tienen mucho más potencial, por ejemplo, que un juego al principio que salieran para Free-to-Play. Claro. Para, para, free -to -play. para bueno. seguir saliendo juegos Free-to-Play, segurísimo, pero segurísimo a patadas. Pero a patadas, a patadas. Muchos juegos, de hecho, o, por ejemplo, juegos como Matrix Online, Eran juegos muy divertidos, que jugaba poca gente, son juegos específicos que le gusta a X personas, pero si hubieran en ese momento, hubieran, en vez de cerrar el juego y haberse dedicado a otros proyectos, como hizo Sony, hubieran sacado gratuito, igual hubieran tenido un segundo empujón. Segundo empujón que por ejemplo a Age of Conan le vino de perla. Porque el juego cuando salió, salió hecho un matojo de bugs, era una. Un juego infumable, ¿vale? No tenía contenido de nivel alto, faltaban misiones, faltaban muchas cosas. Le faltaban eso un año o dos pues, to todavía, por lo menos, antes de salir. De hecho, su versión gratuita, la versión Free to Play, que sacaron este año, este año el pasado, me parece, es, te encuentras un juego totalmente diferente. Un juego totalmente diferente que puedes jugarlo desde nivel 1 al máximo, con tus limitaciones ya de Free, de free to Play, ¿vale?, pero con todo ese contenido que echaba en falta el día de su lanzamiento, ¿no? Entonces, claro, el cambio para ese tipo de juegos ha ido a mejor. Eh, juegos, por ejemplo, como Dungeons and Dragons Online, de, de Turbine, y Señor los Anillos Online, han sido otros igual, que han tenido que mudarse a un modelo free-to-play, porque la gente decía, no merece la pena pagar por esto. ¿Qué pasa? Que luego en free-to-play el problema ya empieza con las tiendas hay gente que lleva mejor las tiendas... gente que las lleva peor, ¿no? Entonces... Eh, juegos que son muy caros de jugar. Claro. La cosa son es... son caros si quieres que lo sean. Sí. Es la gracia, ¿no? Y bueno, Pero... son, hay, Es muy caro. Hay juegos... O sea, hay juegos que si tú los miras fríamente... Eh, entre una cosa u otra... debes gastarte mucho dinero... para tener el último equipo... para que no te fallen los engarzamiento del último equipo. Por ejemplo... O cada vez que se contenido necesita equipo nuevo y son nuevos engarzamiento Entonces, realmente se dice que son free to play, pero muchos de ellos no llegan a ese tipo de free to play. ¿Sabes? como demos, más bien, casi algunos. Y puede sí. ser como demos. Sí. A ver, eh, eh. claro, como demo puedes tomar, por ejemplo, el Age of Conan, ¿no? Porque tú empiezas a jugar, no tienes limitación, puedes seguir jugando, pero todo el contenido de, o la mayoría del contenido de Mazmorra o o nuevas zonas las tienes que ir comprando. Esto, por ejemplo, pasa también en el en el Señor de los Anillos Online. Y unas zonas comunes y otras zonas para los miembros de pago. Entonces tú vas pagando pequeñas sumas por ir desbloqueando contenido, ¿sabes? Claro. Entonces realmente, a veces, yo creo que si se hiciera la cuenta, saldría más o menos igual a una persona que quiera disfrutar de un juego así, una cuota de 12, 13 euros, tampoco supone mucho. ¿Qué pasa? Que ahora realmente esos juegos... Eh, hay muchos niños de. Que están empezando a jugar 10, 11, 12, 13 años. Igual no tienen el presupuesto para gastarse. Entonces los juegos free to play. A la larga, sale bien, porque a la larga están introduciendo más gente que juegue, ¿sabes? Más gente que juegue en MMO. Entonces va, yo creo que, yo creo que es positivo. Sí, que es positivo que haya free to play. O hay modelos de free to play, por ejemplo, que para mí son dignos de alabanza, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado a League of no sé si lo conocéis. Bueno. O League of Legends, para mí, o sea, bajo mi punto de vista, yo no juego porque no me gusta el género, pero tiene la mejor tienda de ítems. Tú puedes sí. conseguir unos ítems, puedes desbloquear héroes, pero que esos héroes los puedes desbloquear si no hoy, pagando X dinero, los puedes desbloquear dentro de un mes pagando... Eh, otro tipo de, de la, o sea, la currency, de la moneda del, del juego pues realmente este stack se suele vender mucho de skins y cosas así que no afectan para nada a la jugabilidad, que es uno de los mayores problemas que tienen los medios gratuitos y es que algunos venden objetos que es, no hace falta, por ejemplo, ni comprarte ni conseguir el set último porque vale 10 euros en la tienda vas a la tienda, sueltas tus 10 euros y tienes tu último set Pues ese es el problema, eso es lo que hablamos muchas veces por aquí. Eh, tú estás ahí matándote a horas y horas y horas y pasa la auto de un tipo que lo tiene todo y te quedas alucinado y en verdad fue porque dejó los cuartos ahí. Claro, pero no se curro nada. Claro, de eh, hecho de hecho, la, ahora mismo, por ejemplo, otra de las cosas también que dentro de, de los free to play y hablando de tiendas y cosas así el anuncio de Blizzard, que hace, o sea, hace unos meses de, de su subasta, hay juegos, por ejemplo, que no llegan a ser MMO, ¿no? pero que se juegan online, como era Diablo 2, y la gente, a lo mejor los rates que había para la probabilidad que te salía cierto objeto era muy baja, y mucha gente directamente entraba, sabía lo que quería, son gente, no te digo gente nueva, pero sabía lo que quería, quería el objeto X, y directamente se iban y los compraba en páginas externas de gente de asiático de chino de compañía claro o sea ahora por ejemplo Blizzard pues ha abierto una especie de mercado interno vale que es un mercado negro donde ellos se van a llevar comisiones que también esté controlado también por los chinos pero claro o sea es una cosa diferente no por ejemplo hay gente que agradece ese tipo de cosas porque yo puedo trabajar 10 horas diarias llego a mi casa Y no puedo dedicarle las 10 horas que yo estoy trabajando a comparable a tus 10 horas de estar jugando. Entonces, claro, es, sirve para nivelar esas cosas. Sobre todo, yo creo que pues, todo esto se mira para el pvp Porque claro. la gente, yo creo que por PvE, a mí personalmente por PvE no merece la pena porque el objetivo del PvE, aparte de pasarlo con amigos y cosas así, es sacarte el, el equipo para seguir avanzando en el juego, nuevas mazmorras, nuevo jefe, o sea, claro, claro, es pero... que re realmente muchos de esos juegos donde está la chicha de pagar y todo es en el GPT que es donde realmente te hace falta eh, armar. Bueno, Zora, pues muchas gracias por estar por aquí, por haber echado luz sobre este asunto. Para cerrar te, te vamos a, te, te voy a hacer una pregunta que seguro que, que, que he oído millones de veces y A ver ¿qué, qué, qué respondes tú, porque también las respuestas son múltiples. ¿Qué, qué juego free to play recomiendas a alguien que quiera empezar a, a alguien que quiera empezar a jugar a algo? Por ejemplo, alguien que jugar a World of Warcraft y diga joder, estoy harto de, de pagar cuota. ¿A qué me paso? ¿Qué, qué recomiendas tú? Bueno, pues es que el juego free to play o sea gratuito, depende de lo que, depende de lo que busque Porque si es un MMORPG, pues pues tiene juegos que, aunque a primeros niveles vaya bien, luego se tuercen como Rune of Magic. Pero por ejemplo, Rune of Magic está muy bien para empezar. Ahora, muchos juegos de los que te he dicho yo, o sea, cualquier juego, si te gustan los superhéroes, puedes aprovechar ahora y empezar con el sitio féroe o con el de Universe universo free. A ver, realmente es que hay un montonazo de. hay mucha oferta de juegos. Y sobre todo, pues el de siempre, World of Warcraft, que. ¿Te has jugado? Pues ya sabes. Pues. Eh, Al chico conocido que ahora tiene mu unos triales bastante grandes. Y por lo menos para empezar a jugar una semana o dos antes de decidir si realmente te merece la pena pagar una suscripción, pues también está muy bien. Si está nivel 20, está ahora libre. Claro. Pero realmente sí. cualquier juego ahora tiene, tiene su trial de 14 días y puedes probarlo 14 días. Que no llega a ser un free to play, pero yo creo que esos, esos triales que te suelen dar los juegos de pago. A veces actúan muy bien como los free to play. Igual te en 14 días, en cualquier otro juego, subes al nivel máximo y te. Y ya te desencantas del juego. Dices, ya no tengo nada que hacer. ¿Entiendes? Ya pues lo dejas y va, bueno, otro jugador de memeo gratuito su suele pasar largas O sea, cortas corta temporadas en muchos juegos. Claro, ese es el problema que yo veo más a, a todo este a todo este asunto. Es un tema arte interesante. Otro día te invitaremos a, a volver a hablarlo, que a mí es tema que me gusta mucho y está cambiando muy rápidamente. Eh, de momento, eh, podéis visitar zona mmo rpg y ahí encontraréis a a todo aquí y a más gente hablando hablando sobre este y otros temas relacionados con los mmo. Muchas gracias por haber estado por aquí hoy y un saludo grande. Gracias a vosotros por invitarnos y aquí nos veremos cuando lo necesite. Pues y continuamos. Amigo Cardone, ¿qué te encontraste por el Twitter esta semana? Pues, el primer Twitter que tengo es del de un, de un redactor de la web Games Yajare que se trata de Ahare Green, que el tío tiene bastante chispa, y se ve que ha perdido el mp3, y dice He perdido un, MP un mp3, más pena por el cariño que le tenía que por la pérdida material, al menos educaré a alguien, musicalmente hablando <risa> Y bueno... <risa> ¿Qué tendría ahí dentro? Ya, ¿qué tendría ahí dentro? Hombre, oh, no, <risa> madonna <risa> Falta, ver, yo lo que hubiera puesto en el siguiente tweet, si fuera el, si alguien se encuentra a mi MP3, yo que sé, o por lo menos decir eh, qué música es la que tiene, porque a mí me ha impeado bastante saber qué música contiene ese MP3. Vamos a decirle el MP3 maldito. <risa> Muy bien. Más adelante, más tweets. Y tras esta tertulia tan interesante hablando sobre DMOs, vamos con las noticias, la actualidad de la semana y como novedad como novedad que tenemos, tenemos las noticias divididas en dos bloques, por un lado las buenas y las malas, ¿vale? Entonces primero vamos a hablar de las cosas buenas que pasaron esta semana y, por, y, y después vamos a hablar de las cosas malas. La razón sencilla, las cosas malas se quedan en la memoria, se quedan en la memoria y las últimas... Se quedan en la memoria Entonces si cuentas malo y último Pues no volverás a olvidarte hasta el próximo martes Así que amigo Carles, ¿qué nos cuentas? Pues voy a comenzar con una noticia muy buena eh, Una noticia muy buena para al menos 4 millones y medio de personas Que son las personas que han comprado Batman Arkham City eh, esta, en, un, en la primera semana eh, ha sido Son las ventas mundiales según Warner Bros El juego nuevo de Rocksteady, secuela de nuestro querido Batman Arkham Asylum, ha vendido mundialmente 4,6 millones de unidades y yo puedo dar fe de que es uno de los mejores, de la... uno de los mejores juegos del año por ahora. Y la verdad es que uno de los más esperados. Tenéis ahí el análisis. En... Es la última. Nadie lo jugó de los que estamos aquí. Yo sí, yo cree, sí, yo cree, no puedo parar. Cree, cree. Ah, bueno, pues yo no puedo no, <risa> Hay ganas de echarle los guantes, eso sí, pero bueno, cuando baje algo de precio dentro de un año, ya, ya se lo echaré yo. <risa> no, cu cuando claro. hagan el pack del 1 y el 2. Ah, sí, sí. sí. Ahora hace muestra de, de su bacanería. Exactamente. Una, una vez más. Y yo, y yo me pregunto una cosa. Diez eh, millones de, de Battlefield 3, por un lado, Cuatro millones y medio de arcan de Arkham city por otro lado crisis tío qué crisis xavi <risa> xavi no amazon <risa> todas palabras malditas sí sí aquí hay una, hay una guerra interna un día podremos hablar de, del tema ese de xavi y amazon es muy interesante sí, sí, y... tengo ganas Sí, sí, pues mira, ya tenemos programa hecho. ¿siste? Sí, que vamos a <risa> tiene alguna cosa por ahí. si sí, sí, alguna sí, fijación sí. con... es sí, sí, <risa> paciente en un 8 bits, pero muy Pokémon. Pues nada, eh, la otra noticia buena de la semana es que el amigo de Rubalca el amigo Rubalcaba, el amigo Rubalcaba, ese calvo entrañable recula. ¿no? Si hace un par de semanas nos Se hinchaba las pelotas hablando de adición sin sustancias, refiriéndonos a los videojuegos, incluyéndola en su en su propuesta, en su programa inútil completamente, porque lo tiene muy cuesta arriba, ¿vale? Por el Plan Nacional de Drogas, ponía ¡Pum! Adición sin sustancias, videojuegos, hay que hacer aquí algo para que la gente se quite. No vamos a hablar de eso ahora, porque llevamos hablando muchos, muchos días, ¿vale? Pero a la gente se le echó encima y con razón. Es pues el amigo, el amigo, para demostrar que su primera versión del programa tenía, tenía un fundamento firme y teóricamente probado pues ante, la, ante las quejas ante las quejas multitudinarias que, que vertimos los jugadores en una versión 1.1 de su programa lo cambia lo quita, lo quita del apartado de drogas y afortunadamente lo incluye en la parte de cultura eh, eh, la creación de software de entretenimiento y los videojuegos son parte de la cultura de nuestro país, por ello adoptamos las medidas para potenciar la promoción, financiación e internacionalización de este importante sector económico y cultural Lo cual es una noticia de puta madre, pero si analizamos Estamos fríamente, cosa de dos semanas pasó de, de, de, de, de hablar de los videojuegos como una droga, a darles dinero. <risa> es, una cosa, es una cosa, cuando menos, que, que se tiene que mirar. Pero bueno... Lo que sí, es... que una cosa no ya la otra, ¿eh? No, se demuestra Oye. que además que somos legión, los jugadores. Sí, esa es la parte buena es la parte buena, pero también muestra que lo que pasa es que, que yo creo que, que nos equivocamos de queja joder, eh, tenemos que habernos quejado otra cosa, yo qué no sé, de que cobramos poco en o, o, <risas> el trabajo, a ver si no subía el sueldo a la semana siguiente, ya lo loco. Sí, sí, pero eso está está más difícil, no, no, lo tiene, no lo tiene bien el hombre. Bueno, pues el rubalcaba, el otro día yo vi, antes de reculara yo ya le vi perder un voto, ¿eh? Era un... un compañera de clase se enteró de que había dicho que los videojuegos eran droga y empezó este pero este pero este es un hijo de puta yo le iba a votar y ya, perdió el voto tío sí, <ríe> pero lo dijo indignado yo sí, tío sí, sí. tanto que vas a votar y no y, y no escuchas ni ni ni las paridas que dice por la tele Claro, es que además resultó curioso porque las primeras reacciones de los círculos del PSOE sí. ante las quejas del, de la peña, por, por incluirlo en, en, el, en el Plan Nacional de Drogas, fue que, que nada, que éramos demagogos, que éramos tal... Me pues sorprende un poco, ¿no?, este cambio, este cambio tan radical. A ver, radical. es que tú piensas una cosa. ¿Quién son, ¿Quién son los que los que votan? No son los niños, Los que juegan a los free-to-play quizás sean los niños... ...pero los que ponen la tarjeta de crédito para comprar tres hombres... son los papás. Claro. Eh, la cuestión es esta. A mí me parece una noticia de puta madre... ...pero me parece me parece patético que este hombre... Eh, ...pegue estos, estos bandazos así... ...porque aquí el, el problema real... ...el problema real fue incluirlo la primera vez... ...sin ningún tipo de base, de ninguna clase... ...fue una veletada que alguien me dio una tarde de... veraniega de y lo cambió de lado... Y, y, y nada, ahora reculó, afortunadamente. Veremos veremos lo que pasa en noviembre y si al final cumple lo que dice su programa. Pero, va, no sé, yo casi hubiera preferido que no reculara, porque si las droga, la, los videojuegos son una nueva droga, igual tenía yo ahí una nueva salida profesional, imagínate. Master de una adicción a los videojuegos, en varios, World of Warcraft, los <ríe> Free to Play y vas a tener trabajo a, a romper Pokémon, boludo, una salida profesional tiro. Es que yo miro para mí. Bueno y en la parte negativa de la actualidad de la semana que nos encontramos, Anastasio. Bueno, pero yo traigo noticia relacionada con la compañía de moda, eh, de moda porque cada vez que hablamos de ella es para decir algo malo, que es ni más ni menos que Nintendo. Y bueno, esta semana nos hemos enterado de que ha tenido unas pérdidas bastante importantes, se habla de unos 8 o 20 millones de libras y bueno la noticia mala en sí no es esa a no ser que trabajes en Nintendo a nosotros nos da igual que gane más o, o que pierda la noticia mala es que ha sacado un plan de rescate para, para su portátil tridimensional ¿vale? Y, y ese plan de rescate pues no sé eh, la verdad es que parece que lo han hecho en la Eiguata porque parece un chiste y bueno se se se, se, se, se trata de un quinteto de de, de, de medida son las siguientes, eh, la primera es intentar recuperar a los gamers perdidos cosa harto difícil ¿verdad José? a no ser que nos vuelvan a regalar una Nintendo 3DS sí, sí, va a va ser estar complicado. duro que volvamos al redil y, y luego eh, otra medida, también muy controvertida para los hardcore gamers, es que quieren atraer nuevos jugadores con un perfil aún más todavía casual, quieren volver a, a la época de esplendor de Nintendo DS no, o sea, quieren desarrollar no casuals No, Zelda no, pero Brain Trading sí. Bueno, Ese sí. es el amasijo, de, el amasijo de títulos que están por venir. El Brain Trading, el pinta con tu abuelo, imagina ser <risa> operadora telefónica, pero con el añadido de los 3D. Ese es el segundo gran punto del plan de Nintendo. Eh, luego tienen ciegamente en la bajada de precio, eh, se han encomendado, bueno, eh, se han empecinado que... ...con eso lo van a hacer... Pero, claro, todo el mundo sabe que están... ...escondidos detrás de un rediseño... ...todo el mundo sabe lo de Segundo Stick... ...todo el mundo está esperando y nadie se la compra... ...o sea que por muy barata que la dejen... ...es un punto que, que no funciona... ...y luego como puntos fuertes... Eh, ...quieren ofrecer un, un line-up... Eh, ...navideño, sólido y de calidad... ...y de momento solamente tienen dos títulos... ...así de relumbrón, que son Super Mario 3D Land... ...y Mario Kart 7... ...entonces ese punto todavía coge un poco... ...y luego el Party empiezan a bueno a presentar juegos de calidad que de momento poquita cosa entonces yo digo que con esas cinco medidas no sé si si alguien se cree que nintendo vaya a remontar el vuelo y mucho menos nintendo 3ds no no no, no, no. para nada yo yo creo que cada día le veo más cara de virtual boy a la, a la, a la 3ds <risa> Y, y yo no, no le veo, no le veo mucho futuro a la consola porque además a mí lo que más me da rabia me da es que su plato fuerte vuelve a ser el puto Mario. ¿Vale? ¿Qué, qué pasa? No, no tienen otra cosa, no es que me, bueno, Kirby es que... Ya yeah, y salió también una noticia <risa> esta semana que cancelaron un montón de Kirby's. Ya. Yeah. Algo, algo falla en Nintendo, falla iguata, falla mucha gente ahí dentro de la mismo. Oye, igual no, no nombrando nuevos embajadores, los llaman los buques de Nintendo. Claro. Eso yo nunca lo he entendido de los embajadores ni nadie. Pero la madre de está muy Hombre, Mira, ¿Ya sabes cuándo volveré a comprar Nintendo? Cuando saque juegos en el iPhone, que es lo que tengo, para jugar ahora. No, tres Ds, tochacas. Me queda poco, ¿eh? No, dijeron que no, dijeron, dijeron. No, dice claro que haríamos un montón de dinero si sacáramos juegos para iPhone, pero nosotros siempre hemos hecho cosas para nuestros propios periféricos. Yo, muy bien. Ay, yo, Mira, aquí espero. Eh, yo tengo el dinero, vosotros los juegos. Eh, yo lo que creo es que si Nintendo está haciendo tantas caga cagadas es porque hay alguien de SEGA metido dentro del, del comité de directivos, wow. <risa> es, el topo. es el tío que está dando ideas estúpidas y, están, pues, y, está, y está pasando lo que está pasando. Yo creo que es eso, wow, que es SEGA la que está metido sí. ahí dentro. Desde que, que entró Sonic en a Juegos Olímpicos. Sí, claro, sí. sí. Claro. ¿Tiene, claro. Sega tiene ninjas por ahí dentro, seguro. El día que Nintendo publicó un juego donde salía Sonic, la cagó. Eso es, eso es, eso es algo, algo antinatural. A ver, antinatural. a mí, una, Jolín, tengo yo puesto en el Facebook un, un, un pantallazo de un newsletter de Nintendo que me llegó al correo donde traía, felicitemos a Sonic! ¿Pero claro, yo claro, que me estás contando está pavos. Está <risa> es que hay, hay, hay mucha tontería en el mundo, porque también a la gente de mal que haya piquilla eh, Xbox PlayStation. ¿Por qué? Porque de qué vamos a hablar después claro. en, eh, eh, a la puerta de la facultad. O los que... si no nos quedamos en podcast Claro, pero yo de todo esto me quedaría con la primera con la primera medida medida de una medida estuve <risa> trujando sobre el iguata meses y meses recuperar a los gamers <risa> no perdidos será objetivo en vez de medida digo, yo, ah, digo no, yo de hecho a mí me pueden recuperar de una manera si sacan el juego de Lighton contra Isatorni en Nintendo en tres D entonces sí me la compraré uh, Lighton hizo furacón favor al mundo es un juego especial a mí ese juego de pero nunca lo voy a jugar nunca jamás en la vida Uy, Dios. Porque okay, como no tengo 3DS, ni la quiero Yo no la quiero, <risa> pero quiero jugar ese juego Y me no ¡Ah! puedo comprar la consola solo por ese juego Sí, lo sacan en en inglés o en castellano, oh, no da igual En castellano, no entiendo Si hay que, algo que hay que reconocerle a los, a los buenos de Kioto Es que las cosillas nos las traen en, en nuestro idioma Oh, bueno, comprarla o que la ponga la para probar en la FNAC o algo así Es sí. mi última baza <risa> <Ahí está, risa> Hay turnos para eso. ¿eh? No no no no. Si pasas más de 15 minutos viene un chico y te dice, oye, hay más gente que. quieres Bueno, eh, pues en el GameStop por aquí de aquí al lado siempre está la misma pandilla de niños jugando. Y digo, niño, comprar algo. Ya ya. una <risa> librería. Sí, sí, sí. Nosotros y ellos saben que eso no va a pasar. Ya yeah, ya. Yeah. José Andrés, ¿tú qué traes en en tu, en tu cumbre del desprecio? Bueno, <risa> tengo un, bueno una noticia, no sé si considerarla mala Pero sí, bastante troll Un, uh, un analista ha llamado Arvin Batia De Steam Age Que dice que con solo el logo de GTA V Ya pronostica que venderá unos 25 millones de juegos pues, Y <risa> aplaudirle al tío, eh Con solo un logo que te diga ya que 25, venderá 25 millones de juegos, Buah, cuando saquen el juego, pues venderá prácticamente yo qué sé, 100 millones o una cosa así. No sé. Para sí, eso, yo digo, yo, para, Espera, para, es que para eso yo también quiero ser analista. Yo digo una cosa, que la noticia no es mala. La noticia es muy buena, hemos conocido no, a un nuevo la, profeta. La noticia, la noticia <risa> es para Lola. trolear al tío. Claro, claro. Lo que pasa es que tampoco tampoco decir que, se, que se arriesgó mucho el muchacho, ¿vale? Claro. Porque claro. si el GTA IV claro. vende 22 millones, pues claro. con más consolas al mercado, fácil es deducir que, que vendrán claro. más. Pero él, él parece que descubrió el, el agua en el desierto, cabrón. Sí, sí. No se gana la gente por decir eso, madre mía. También puedo decirlo yo y aquí estoy. Eh, Pero es pues que yo siempre... Batman es eh, lo de siempre los analistas que son son unos vende humos son unos tíos muy jetas que lanzan lanzan cifras y si aciertan se cubren de gloria y si pues como suele pasar si no, no se aciertan, pues se diluye la noticia se diluye la noticia y nadie se acuerda luego del cabrón ah, no. ese que dijo jotal pero luego no se vio teníamos que hacer una revisión un día pues, pues vamos todas a hacer una que han soltado una caja de brujas a todos los que fallaron las predicciones vamos a hacer analistas hacemos el cajón cosa. de mierda <ríe> Pues chicos, hacemos una cosa, nos acordamos de esta noticia, y si el GTA V vende, yo qué sé, pues los 25 millones, le mandamos un regalito o algo. Si no vende los, 20... <ríe> si no los 25 millones, pues... Le no mandamos sé, una... una pizza a las 2 de la mañana. No, o una hostia <risa> virtual. <risa> <risa> no, pero, no, es que, vamos a ver, podemos sacar un juego de Nintendo 3DS que fuera, imagina ser analista. A ver, vamos a jugar nosotros a ser analistas, vamos a hacer una porra nosotros, a ver cuánto decís vosotros que van a vender, yo digo que va a vender mmm, 31 millones, Yo soy analista, ¿vosotros qué decís? Yo digo que 30 millones con 5. 40. 40. Si me estás pisando la llama, no. A <risa> lo <Al> justo. <risa> Nada, yo lo que creo es que, es que dices que inventemos un juego que se imagina ser analista. Nosotros hacemos a veces de la lista bastante a menudo. Siempre que Nintendo anuncia algo, eh, preveemos que va a ir mal. ¿Quién nos paga? ¿Eh? Eso es. ¿Mente es, fácil. es el problema que hay. Bueno, muchachos, pues hasta aquí las, las noticias cantantes de esta semana y continuamos con un Mr. Dania muy de sevillanas y eso que nos trae Sara. Ay, doña Sara, contigo me veo las caras. Sí, sí. ¿Qué tema vas a desarrollar esta semana ahí, de, de tu puño y letra? Bueno, pues como a mí me gusta mucho recopilar cosas, más que hablar de un tema concreto, sino de recopilar, hice hace tiempo misceláneas, que también las recopilaciones de cosas. Pues aquí. Froiza, eso le ponía un nombre. ¿A qué? Eh, al a la... coleccionismo. Se, se llama <risa> personalidad anal. <risa> Bueno, pues hoy voy a hablar de personajes españoles que hayan salido en videojuegos No, no, videojuegos españoles, no voy a hablar de personajes español De origen... español Yo iba a decir hispano, pero no, español Entonces, bueno, una, aquí una mención a la página Pixfans, que en ella me documenta muy bien porque tienen un ranking pila chulo. <risa> o sea, que no es de tu puño y letra, ya. Quedé como un mes... Sí, sí, sí, completo. no, no, porque uf, tuve que investigar muchísimo. Muy bien. Ahí, ahí hubo lío en <risa> Pixfans, ¿ah? ¿eh? Que mi, mi estación les copió. ¿Ves? Sí, ok. ¿No? Los ranking no este? Claro, les copió y las sí. imágenes y todo. Coño que yo decía, me cago, mira, aquí me lista de me lo hizo, creo que no voy a hacer nada nuevo, pero no, vemos que es lo mismo. Ahí <risa> <risa> vienes ahora y por, tercera por segunda vez copia el mismo artículo. Ay, y pero no, eso. no, no, yo, trago, yo traje información de Wikipedia, pero por favor, me estáis pisando la informaciones. No valemos ni para originales, macho, <risa> ¿eh? ni para originales valemos. <risa> Joder. Yo que sé, hablan de personajes búlgaros, yo qué sé. Claro, <risa> Bueno, hablaré de algún rumano. <risa> O sea, Corochov, el Sprinter Cell 1, y todos esos, todos se llamaban así. Es verdad, no, eran, eran georgianos. Sí, bueno, bueno, procede, procede. Bien, pues esta esta pequeña recopilación, que no voy a coger a todos los que encontré por ahí, sino a los que más me interesaron, vamos a empezar por, por, yo creo que es el más famoso, que es Vega, el personaje de Street Fighter. Que dices tú... Dices tú, bueno, venga, sí, un español. No cualquier español. Es un noble catalán. Ah, Viene de una familia noble. <ríe> la duquesa de Alba es. <ríe> es eh, Viene de una familia noble catalana y de pequeño aprendió a torear porque le gustaba mucho la violencia y la sangre. Claro, pues acabó en <ríe> Street <Steve> Fighter. lo <tío. ríe> Sí. A mí la, la historia de Vega me, me me gusta mucho, voy a centrarme un poco en él y luego lo hace más ya los paso de corrillo Porque es un hombre que vemos que va con una va con una máscara, ¿no? Eh, pues es un hombre que va mucho a la belleza, como ¿no? eh, los fans lo sabrán Y es muy narcisista y, y entonces él lo que hace para luchar se tapa la cara porque es tan bello Que no quiere que le dejen ahí la cara morada, claro bueno. Bueno. entonces eh, la razón por la que por la que él ama tanto a la belleza y repudia la fealdad mira que, que culta soy hablando qué fina sí, sí. es que eh, su madre enviudó ¿no? entonces se casó con un hombre feo, se casó con un hombre feo pero claro el hombre era feo y la mujer le fue infiel y al, el marido este feo <ríe> al enterarse de, de, de los cuernos pues mató a la madre de Vega entonces él lo, lo descuartizó la persona que se toma muy bien las adversidades. Sí, sí sabe afrontar la, la, entonces, los bueno, problemas de forma coherente. Sí, sí, entonces claro, aquí tuvo un trauma, ya podríamos meter a Freud por medio y cosas de la madre por aquí para allá, que al final el hombre pues odia a los feos. Claro. Aquí Bueno, y ya no me vale, Entonces con Sagaz debe tener un idilio. <risa> Amoroso. Bueno A mí me hace gracia este personaje que su escenario en Street Fighter 2, si no me equivoco, es una ja el lucha en una jaula dentro de una taberna donde hay dos folclóricas bailando que igual no te fijas bien por el fondo pero ves dos, como eso dos folclóricas moviendo así los brazos es muy gracioso tío. Sí, eso no Un sale tablao. en la película. Tablao, sí. no, no sale en la película de Street Fighter ese escenario. eh No lo sé, no sé, no la vi entera. Yo creo que sí. sí, sí. Eh, bueno, posteriormente en Street Fighter, que, concretamente en Street Fighter X, aparece un personaje que se llama Cracker Jack, que es un otro esbirro de Bison además de Vega, que es español y lo gracioso es que lleva un sombrero cordobés y unas unas patillas a lo Curro Jiménez. Madre <ríe> mía. Y empezamos con los topicazos. <risa> en, en sí, pero con ese nombre sí si se llamara Manolo. <risa> Cracker <el> Jack. <risa> <risa> claro, pero aquí, mira, hay topita, topicazos a tope, ¿no? Como aquí la, la antítesis, hablamos de Street Fighter, en Tekken 6 tenemos a Miguel Caballero Rojo, más conocido como Miguel el Matador. Es tópico. ¡Ole! <risa> que bueno, es el terror de las nenas porque el tipo tiene así pinta ahí de, de puertorriqueño, como dicen por ahí, y, y su vida parece telenovela, vamos, ver, o sea, es... gitano, más que puertorriqueño. Sí, bueno, pues como quieras, pero bueno, eh, morenillos, exótico, exótico. morenos, morenos. Sí, sí, sí. Y es el terror de las nenas, es un caballero, pero es un tipo duro, sí, sí. Viva Miguel Sigamos. En los juegos de lucha muy común que aparezca, que aparezcan eh, personajes españoles, todo de las nacional por aparecen por nacionalidades y eso. Uh -huh. También en uno que de la época de Street Fighter que se llamaba Human Killing Machine dicen que bueno unos primeros juegos de lucha que hubo en la historia eh, teníamos un un torero con el que luchábamos que se llamaba Miguel. ...y toreabas una paz de todos de Barcelona... ...porque en España no hay más ciudades... ...y solo hay Barcelona... Sí, ...cosa curiosa, que, que tomen como paradigma español sí, Barcelona... ...sí, sí, se en Madrid... ...en Andalucía, pero hay Barcelona... Cosa ...entonces curiosa, ¿eh? luchabas contra él y si le ganabas... ...pues luchabas contra su toro que se llamaba Brutus... Ah. <risa> Más más más topicazos, pues en Punch Out, que es un juego de Wii, pero ya viene de la época de la NES, pues había un personaje que se llamaba Don Flamenco y cuando salió al ring, pues bailaba Sevillana. Madre mía. Vamos, <risa> vamos a toque. Estamos en casillas, ¿eh? Estamos... Sí, qué sí. Lástima, Mira, qué lástima. Aquí en el chat el amigo el amigo José Andrés, sí. eh, cuéntanos lo que nos pones. Ah, es verdad, ¿Puedes? es verdad. Que en, en la bandera de España del Street Fighter 2... Aún se puede ver el águila de Franco. Sí, sí, sí. Y, se, y, y claramente, ¿ah? ¿eh? Sí. sí, sí. <risa> es verdad. Que nada de tonterías. Claro, porque en los 80 pues Bueno, es que Sí, ahí claro. 80... ¿Sí puede ver en los ochenta aún había dictaduras y <ríe> es histórico. Es que cuidado con Capcom, porque Capcom en, en un juego que, bueno, en, llamado Plasma, Plasmas War, conocido también como Star Gladiators, hay un personaje que se llama Franco Gerelt. Uh. Yes. A ver si es que van a ser un poco fachilla lo de Capcom sí, sí. Además, <ríe> la Nafune, ¿qué escondes debajo además, de esos cheques? Además, espial? claro, eh, se documentaron en, en el mismo personaje con el que se documentaron todos los españoles de los juegos de Capcom Este es un torero Madre futurista mía. Mía. Es un torero futurista que lleva un traje de luces hermético Y lleva ¿Qué <ríe> un... <ríe> Que no es <ríe> No es broma, lleva un florete, a la espadilla esta, sí. un florete láser. Joder, colega. Y pone Vaner Yard Plasma, ¿no? Ahí... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Y, y otro personaje que es buenísimo es Cervantes de León de la saga Soul Calibur. Eh, que, eh, en la página os juro que os tengo que leer lo que dicen de él, ¿eh? Dicen... Eh, pusieron a este pirata, porque bueno, es un pirata, para el que no lo sepa, pusieron a este pirata el nombre del primer español que les vino a la cabeza. Y le hicieron pirata de una ciudad que no tiene puerto. <ríe> como, como león. <ríe> Aunque a la hora de redactar la historia se dieron cuenta del error y lo trasladaron a Valencia. Así que eh, es vecino de... Esto de de lo José le, lo es textual de sí, Pixfans, sí, ¿no? Sí, esto es textual de, de Pixfans, que, que <ríe> yo, o sea, me, me partí me partí el culo leyéndolo, así que... Cervantes de León. De Pero le de Cervantes? El de León no es. León. Es que además en la página decían. Ya imaginamos cómo cómo pensaba el nombre. Oye, este este es español. ¿Cómo lo llamamos? Cervantes. Seguro que hay mucha gente que se llama así. Seguro. <risa> <risa> y bueno, venga eh, rápidamente. Voy a ir a. Gen Ahora vamos a ir a los que no son cutres, vale. Eh, tenemos un español en Castlevania en Castlevania Bloodlines hay un cazavampiros que se llama Eric Lecarde, que es uno que es un personaje con el que podemos jugar en el juego este puedes elegir uno de ellos es el que es ascendencia segoviana si es que aquí tiene la historia sí, no sí, vaya... Yo sabía que Castlevania tío es que tenemos un Arbol genealógico no sé Castlevania como que se da no A que sí. es algún personaje español y, y luego vale que no queríais españoles pues ha de un rumano vale <risa> en Metal Gear Solid 2 eh, está Vamp que Es, un, es rumano, es vampiro Y y el caso Es que el tipo este Está basado su diseño Y su estética en Joaquín Cortés oh. El que baila Os lo juro que esto viene de la Wikipedia en inglés ¿eh? Viene de la Wikipedia en inglés Os lo juro por todo jurable Joaquín Yo Cortés Yo pensaba que era Michael Jackson <risa> <risa> Y... Ay, Y luego, bueno, y lo, el último cutre, os prometo que es el último cutre. Eh, en Harry Potter, no sé si es uno de los juegos esto si sacaron un juego de Quidditch. Eh, sí, sí, sí, que lo sacaron, sí, me acuerdo yo. Hay una selección española, claro, claro, sí. Claro, sí. también me acuerdo, y, efectivamente. Sí, eh. sí, y no... Y claro, piensas, va, Harry Potter, aquí no van a ponerse aquí con el torero, olé, y las folclóricas, pues, ¿no? Pues aquí, los, la selección española de Quidditch, mientras que todos los magos del universo de Harry Potter van vestidos de magos con sus capas, estos van vestidos de toreros. <risa> Joder. Juegan en el aire, en el aire, de una plaza de toros. Madre mía. Y por alguna razón que desconozco, según esta página, en vez de hablar, gritan. Madre mía. Yo no sé qué pasa con los españoles, nosotros no gritamos, <risa> pero... Y nada, y, na, y se si acaban las... No quiero extenderme mucho, esto es un coñazo cuando empiezas a citar cosas, y simplemente tenemos que hacer una mención al juego con españoles por excelencia de la historia de los videojuegos, que es Resident Evil 4. ¡Hijo de puta! Que por favor, os digo una cosa, que nosotros no hablamos, no somos mexicanos. Nosotros... Decimos, pues cómo que no, señorita. <risa> ya wey, por favor Pues ¿Eh? sí, Resident Evil 4 Es muy épico, yo cuando lo puse a, En el patro de la guardia civil Llegas al pueblo Ahí como un caballero Sí, sí, además es muy gracioso porque, bueno, hay personajes con nombres españoles como Luis Sera, que es un malote, mm. y luego un amigo de, un, bueno, un hay español varios. que se lleva León bien con él, se llama Ramón Salazar, y y no, no es una no es de la familia de los chunguitos, aunque yeah, yeah. <risa> pues, es eso apellido muy gitano, y el tipo pues tiene así pinta de gitanuzo, sí, pero eh, con, con mis respetos, ¿eh? No, esto no va... Muy bien. <risa> pero, pero sí, sí. Y fijaos, es que estamos súper presentes en... Pues un tema muy divertido, ¿sabes? No muy sé, interesante. sí, sí, muy, muy folclórico. Que para a, que a mí me gustaría que, que, que hiciesen una encuesta y, y preguntaran cuántas personas españolas menores de 30 años... Ya no digo que sean toreros, sino que hayan pisado una puta plaza de toros. <risa> de joder, estamos encasillados. Claro, no, y la pregunta es ¿cuántos de los desarrolladores o guionistas de estos juegos visitaron España o vieron algún documental siquiera? Y también digo una cosa, a ver, os lo voy a a ver si alguien nos escucha, que alguien me traduzca a, a, a, a los desarrolladores. No llevan bigote los españoles, no se llevan los bigotes, el generalísimo lo llevaba. <risa> los bigotes <risa> no se llevan. <risa> es increíble pero bueno patillas tampoco que no hay de es que todo ves, como todos los sitios que aquí todo me todo falta sitio, Antonio ¿eh? para que diga el ah pues aquí no pues... ¿Cómo a todo? <risa> no ni nada <risa> Bueno, pues pues un tema muy divertido y los tópicos que, que también sí, los mira. videojuegos se plasman en el cine también a ver los hilos y sí, yo mira. creo que en todas las facetas. Bueno, pues hasta aquí el tema el tema de la semana. Vamos con la siguiente ronda de tweets y, y, y continuamos con el monoconsola, ¿sí? Muy bien, Cardona, ¿qué más te encontraste por, por el Twitter de Peters? Pues el segundo tweet tengo a un tal Álvaro Barbado que al anuncio de, del Grand Theft Auto 5 pone una troleada de las buenas, pone, por favor, Rockstars, que el Grand Theft Auto 5 sea en plan en plan Cel Shading. No digo más. <risa> <risa> ¿Os imagináis un Grand Theft Auto en Cel Shading? Bueno, es como sería como las portadas que hacen, pero todo el rato. Uf, pero sería duro, duro. No, sería duro. duro de ver, ¿ah? ¿eh? Igual, lo, igual no. lo recomendaba hasta pa niños, entonces. Mira, sí. ver, Yo me empezaba la de Pero salga la del chupachups, que lo hagan como quieran. <risa> la del chupachups que tiene seis dedos. Que no lo habéis visto. No jodas, tío, si la tengo ¿Qué? yo de foto de comentarios. Seis dedos tiene, en el chupachup. Bueno, tiene una botella de champán que también. <risa> Y esta pequeña tropelía ya va tocando su fin Y como siempre La amiga Doña Sara nos va a contar el monoconsola Ese juego el que no puedo dejar de jugar Por más que lo intenta Y esta semana, pues, compró Una licencia de Nintendo <risa> Qué curioso, no? curioso Aquí vamos a mezclar De todo Vamos a mezclar juegos en navegador Vamos a mezclar eh, Juegos adictivos Y vamos a mezclar de Nintendo día. Pues yo os voy a hablar de un juego que se llama Pokémon Revolution o ¿no? Pokémon Revolución, que no es no es ningún no es nada lo que penséis, ¿eh? es un minijuego que saqué de una página de estas de minijuegos, una página que tiene juegos brutales, súper gore y súper esto de aplastar gatitos, que me encanta. Y hecho que estaba yo jugando a burradas de estas, se llama eljuegos.com creo, no sé. Encontré encontré un monoconsola dije y esto no me puede faltar el repertorio, tío. Y, y es un, bueno, el típico que vas matando con el ratón, vas matando pokémons, lo, ya lo voy a, eh, lo voy adelantando Vas matando pokémons y dices tú, pero ¿por qué matas a los pokémon? Y os voy a contar la descripción del juego y ya entenderéis por qué hay que matarlos Dice así ¿Qué diablos haces andando por el ordenador cuando hay una crisis a gran escala azotando el mundo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un grupo terrorista de Pokémon comunistas ha invadido a la embajada de Estados Unidos en Brasil, causando Ay la muerte de todo el mundo. ¡Comunistas! ¡Ya vienen más comunistas que me encantan los juegos de comunistas! Dice, bueno, ni que decir tiene que te superan en cantidad y probablemente mueras, pero si no masacras tú a estos parásitos molestos que tienen un vocabulario de una palabra, ¿quién lo hará? Te llevaremos en helicóptero hasta el tejado y de ahí irás bajando en cada nivel hasta llegar al líder masista en Pokémon. Pikachu. Afortuna Afortunadamente, Pikachu es un homosexual pacifista que prefiere abrazar que disparar. Pero cuidado con su dueño Ash y sus Bulbasurs, que llevan bombas en su espalda. Que, que lleva bombas en su espalda y que estallarán después de tres segundos. Buena suerte. ¡Que se nos ha invertido! <risas> Pokémon comunista. <tose> No, yo no comunistas, ¡un homosexual! Pacifista. <risa> pacifista. Pacifista que te da besos. Sí, sí, a, a abrazar, Pero soy pacifista porque de la embajada, yo ya me he perdido. Claro, porque... Pero son, ma... son, son comunistas, son malos. Claro, y encima invertidos. <risa> lo peor, son lo peor. <risa> Madre mía. O sea, esto, el que hizo este juego la verdad que estaba grillado, ¿eh? Sí, y era un poco fácil y fa... está Sí, sí, está... En flash, sí. sí es así. Sí, un juego, Es esto, además si empiezas y y lo hice, ¿eh? empiezas en la en la zortea disparando ahí ahí clic clic cli, a a los Pokémon y, y luego no sé, no sé, no ser el primer nivel porque... No no, no, había más juegos ahí de matar Vilades y cosas así, dije yo, bueno, no. es más divertido. Era, era poco facha, me dijeron también un muchacho, era de izquierdas, creo. <ríe> Madre mía. Las joyas que te puedes encontrar, tío, los comunistas, claro, Ay. como no... Hay que quedar con ellos en, virtualmente. Lo que, me, lo que me inquieta de toda sí. la descripción es lo de una palabra dice, acaba con estos eh, Pokémon comunistas, no sé qué, <risa> que solo saben una palabra. <risa> ¿Pero <es> <risa> <risa> ¿Qué más Porque le fast Porque son comunistas, todo lo que hagan es malo. Todo, todo, sin duda alguna. Bueno, pues ya tenéis que jugar toda la semana, esto, no Warcraft, ni nada. Aquí, al Pokémon Revolución, no sé cómo se sí, sí. llama. La revolución Pokémon. Pues nada muchachos, hasta aquí, hasta aquí lo que ha dado el primer podcast de la de la segunda temporada Después de novatillos, después de todo el verano se ha hecho absolutamente más de En el pues un paso por Nuka Games y demás eh, Como podéis escuchar a Antonio Pero bueno, venimos aquí después de mucho tiempo, equipo nuevo, gente nueva Claro, venimos un poco asustadillos. Sí sí, ¿Sí, sí, sí, Además se nos colocaron aquí gente nueva y yo no sé cómo va a acabar esto, eh también hay que echarlos ya Sara además soy eso no hay Sara <risa> además hoy viene catarroso la mujer sí, sí, he y... sí estoy al pie del cañón me da mal que para hacer esto tengo que estar sentado y con una mantica aquí arropada que si no muy bien bueno don Carlos qué tal qué tal experiencia pues eh, muy bien muy bien eh, sí ha sido fluida y agradable pero puedes compatible pero <risa> muy bien, que dos adjetivos más vas con unos fluidos y agradables parece sí. que fuiste a hacer pis no, no, un... también, también, en el descanso vas un poco de mujeres, sí, sí muy, muy, bien eh, don, no, ¿qué tal, caballero? pues yo me lo he pasado muy mal no, que mentira Eh, la... casi, casi de bien. <ríe> no, no pasa no, no, puta madre como siempre troleando y me falta una cosa por decir, tengo un último Twitter, ¿os lo digo? Claro, el tweet de la semana, ¿cuál es uh, tu, tu selección de, de, de, de la crema de la crema? Pues el tweet de la semana tenemos a Mr. Fuchsia de GameJacalet que dice claramente, analistas de videojuegos que los terminan en nivel fácil para llegar a tiempo para, para la publicación del análisis, existen. Pero eso no es lo mejor, sino la mejor, eh, lo mejor es la, la contestación de Kidoni, <risa> un tío bastante cachondo, que, di que le dice, eso... <risa> Eso es como echar un polvo con la tía más buena del mundo y durar dos minutos. ¡Hija! <risa> es que quedado eso? ¡Habéis quedado ¡Puto Dark Souls! Lo odio. <risa> ya lo he dicho. ¿Qué sería no lo anólogo a Dark Souls en sexo? Es un poco... Es algo maso, puro y duro. Ahí yeah, yeah. yeah. <risa> <¿Y> la fusta. Ahora vamos a hacer el sonido. Eso fue más fue más pistola láser. Si queréis un día os hago midbox, a que sé. Ah, pues, pues muy bien, lo apuntamos. <risa> Yo voy a decir que lo ahora, pero bueno, no digo nada. No, no, no, no, no, no lo dejaremos para otro, para otro, para otro podcast. ¿no? Bueno, cuando o sea, para la otra grabación. temporada, eso, eh, perdón. Anastasio, por hablar. Despídete y comenta tus buenas nuevas. Ah, no, pues nada, he estado otra vez ya de volver a hacer el podcast aquí en, en la casa, otra vez. Y, y bueno me gustaría comentar un poco eh, todas las novedades que tenemos en ESLA Última los que eh, los que soléis meterse en la policía pues habéis visto estamos estamos en proceso de, de cambio estamos cambiando tanto estéticamente como, como internamente estamos cambiando secciones y tal y muchas de ellas eh, requieren de, de vuestra colaboración entonces echaros un vistacillo y bueno ya sabéis que todo lo que sea vuestra colaboración a nosotros nos suena genial, entonces y reduce trabajo también reduce el trabajo por supuesto, yo ya lo dije uh -huh. nos quita cositas del medio y, y siempre es bueno tener un contacto con todos nuestros lectores barra oyentes, y ya sabéis eh, si tenéis algún twitter super interesante que mandarle a Cardona pues podéis mandarlo vía facebook o podéis mandarlo vía twitter eh, es la última ...y todo toda aquella cosa que nos contéis... ...toda aquella cosa que queráis... Eh, ...será bienvenida, será comentada... ...si queréis tener vuestro minuto de gloria... ...adelante... Eh, ...todo todo lo tendremos en cuenta... ...y nada más... Eh, nada más ya ...hasta la semana que viene... Sí. ...y ahora un último aviso para navegantes... Antes de, ...antes de cerrar esta historia que nos mandaban antes... ...desde la dirección por vías interestelares... ...es que eh, si estáis interesados... ...en temas de tecnología... ...y de ciencia y demás ponedos en contacto en contacto con nosotros para, para un nuevo proyectillo que tenemos ahí entre manos así que así que no lo dudáis ponedos en contacto con la última por medio de, de sus múltiples de sus múltiples y, y, y nada el próximo martes nos vemos adiós adiós adiós, adiós.